hola qué tal bienvenidos a todos nuestros clientes y amigos les presentamos nuestro blog para el área de capacitación a manera de introducción asesoría y capacitación de Tampico nace en el año 2007 con la idea de cubrir un espacio que existía en el área de capacitación enfocada a costos y a temas de procesos licitatorios para el año 2009 traslada sus oficinas al área actual donde podrán ubicarnos así como nuestro logotipo y nombre comercial se establece en el mercado y posicionándose hoy en día como una de las primeras opciones en el área de capacitación. Es por ello que nace la necesidad de crear este blog, un blog en el cual ampliamos y desarrollamos los temarios de los cursos, asimismo encontrará un área donde viene la explicación de sesión por sesión cómo se cubren los temas, los subtemas que se verán y los elementos necesarios para el desarrollo del curso. También encontrará un área para los enlaces web, donde podrán encontrar ubicación de las páginas más importantes para el desarrollo de los cursos enfocados al área de costos. También encontrarán un croquis de ubicación con los accesos más importantes a nuestras oficinas, tales como avenidas principales y establecimientos conocidos. También podrán encontrar un formulario para las personas que deseen inscribirse a los cursos, así como para los alumnos que ya están inscritos a ellos. Finalmente encontrarán videos de instruccionales para algunos de los temas de los cursos, así como videos motivacionales. Bien, a manera de conclusión, solo resta decirles que este blog se estará actualizando conforme se vaya avanzando los temas y se vaya haciendo los comentarios y sugerencias de la retroalimentación que nuestros usuarios nos generan. Para cerrar, solo me resta agradecerles la atención prestada y sobre todo su preferencia a nuestro servicio. Muchas gracias, hasta luego.